Continuamos aquí en, en este encuentro, en la Fiestone, fábrica ocupada de Añorga, y con esta unidad móvil habilitada aquí por el técnico, que no nos falle, porque si no, nanay de la China. Y continuamos el, las jornadas revolucionarias, o casi, van ya un poco en, en el Ecuador, hoy a la tarde, bueno, en el día de hoy... Pues hemos podido escuchar eh, primero un debate sobre autogestión después hemos tenido una charla con Ruth que es con la que interpelamos vamos a interpelar en, en este momento sobre amnistía social y por la tarde se ha dado ya después de la comida vegana una primera parte el sindicalismo la clase obrera y el sindicalismo como como herramienta bien Volvemos un poco a esta parte de la mañana que os decía, estamos con Ruth Arracha el -león. León. Bueno, Ruth, eh, hemos hablado por la mañana de amnistía social. Encuádranos un poco el término. Pues bueno, el término de amnistía social surge un poco eh, a raíz de lo que llaman la tremordaza. No, estas tres leyes que han endurecido, pues bueno, la ley de, de, o sea, el Código Penal, el endurecimiento del Código Penal, La que es la más famosa, que está en boca de todo el mundo por todo lo que está pasando últimamente, que es eh, la Ley de Seguridad Ciudadana o Ley Mordaza. Y luego una de la que se habla bastante poco, pero que, que es bastante también preocupante, sí. que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Mm. Entonces, bueno, eh, pues yo he empezado un poco exponiendo pues eh, eh, de dónde vengo. no O sea Yo vengo de participar en movimientos sociales que... Estamos luchando contra la exclusión social y a la vez contra el enriquecimiento, ¿no? <ríe> que es lo que provoca la exclusión. Y, y bueno, y una de nuestras luchas en propositivo, o sea, que, el mm. que lo utilizamos como herramienta, pues es esta propuesta de amnistía social. Y bueno, Surgir surge porque eh, en un periodo en el que comienza a haber nuevas movilizaciones no a raíz del 15m sí. eh, gente eh, más joven ¿no? que siempre sí. se dice oh, es que la gente joven no se mueve tal gente joven que se mueve tal que, eh, que protagonizaron yo que sé el rode al congreso la, la primavera valenciana sí. eh, o bueno o gentes que, que también seguimos ¿no? desde hace ya años eh, protagonizando luchas en nuestros barrios en nuestros pueblos ¿no? pues nos estamos viendo cada vez más criminalizadas sí. entonces eso pues la ley mordaza lo que implica es que haya cada vez más eh, personas con un montón de multas de o sea, de mucho de mucha pasta uh -huh. Y, bueno, hay gente que está entrando en en cárcel eh, acusada de terrorismo, fundamentalmente, ¿no? Todos estos montajes también que hemos conocido de la Operación Piraña o sí. Piñata, no sé qué tal, o sea, las listas negras, todo esto, ¿no? Pues un poco poner eh, la herramienta de la amnistía, ¿no?, que implica que se elimine el delito, ¿no?, que subyace de estas leyes, sí. pero también que se visualice, o sea, ¿Por qué se nos criminaliza? Se nos criminaliza por defender nuestros derechos que cada vez más están siendo recortados, ¿no? sí. los escraches, la defensa de la vivienda. Uh -huh. eh, entonces, a mí me, me, me parecía que era interesante, y lo decía un poco al principio de la charla, ¿no? en, en un territorio que hemos sido tristemente, o somos territorio de vanguardia de la represión, pues creo que es un debate que se tiene que estar dando ya, ¿no? Uh -huh. Aquí Y, sin embargo, no se produce quizás también por, digamos, no sé, se mira hacia otro lado. O... Bueno, porque eh, digamos que eh, la amnistía siempre se ha entendido más en términos políticos. No es que la amnistía sí. social, el planteamiento de la amnistía social, no esté planteada en términos políticos, porque evidentemente la represión que estamos sufriendo es por defender nuestros derechos, que hay más sí. político que eso, ¿no? Lo que pasa es que se entiende como, eh, eh, aquí se ha entendido en los presos políticos, no eh, un determinado perfil de presas y presos, sí. ¿no? Entonces, nosotras eh, lo que planteamos es que hay que visualizar las cárceles, hay que visualizar el control social que se ejerce sobre las personas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? O sea, evidentemente, todo toda esta… o sea, la extensión que se ha hecho, por eso decía lo de la vanguardia de la represión en Escalería, ¿no? O sea, la extensión que se ha hecho de cualquier tipo de lucha es considerada terrorismo, ¿no? Todas sabemos que aquí se ha, se ha encarcelado o se ha criminalizado a gente que ha defendido el TAF, a, ¿no? distintos perfiles de militantes ¿no? Uh -huh. que no tenían que ver pues con el haber llevado pistolas en sus bolsillos, no por ser así un poco bestial sí. con el asunto entonces eh, pues yo creo que la amnistía social sirve un poco para eso no para visualizar toda la eliminación de derechos conquistados históricamente más los que ni siquiera hemos llegado a disfrutar no totalmente pero uh -huh. eh, Como, pues eso el acceso a la vivienda que sí es una, un parrafito en un tocho que le llaman constitución española pero que pues pues que no hemos podido disfrutar la mayor parte de, de la gente de esta sociedad ¿no? por ser empobrecidas sin embargo incluso la gente que se vio engañada y que se ató a las hipotecas cuando dejó de pagar un recibo se vio en la calle se pone a defender sus derechos Y, y se la criminaliza ¿no? porque sí. porque quienes tienen derechos son los bancos no no, no las hipotecadas sí. es un poco así visualizar eh, pues como el, el capitalismo y nosotros también decíamos capitalismo y patriarcado porque son dos tipos de violencia que son inseparables o sea el capitalismo no puede sobrevivir sin el patriarcado y, y bueno eh, dar esta visión también en cuanto a luchas mucho más periféricas Que, que, que no están en, en, en, la, en boca de, de la sociedad o de, incluso de los movimientos sociales ¿no? esta mañana hablamos pues de las ordenanzas cívicas que en Irún, por ejemplo sí que nos opusimos eh, a la ordenanza bueno a la modificación de la ordenanza cívica porque se pretendía hacer una privatización del espacio público brutal y sin embargo no tuvimos capacidad de reacción no frente a la criminalización que se está haciendo de las trabajadoras sexuales están igual pues recibiendo multas que están se las está eh, sacando de los de los centros de las ciudades porque no interesa que, que se vean pero sí que existan no O sea pues un poco todo en todo eso no giraba el debate podemos escuchar la, la charla que se ha producido uh -huh. esta mañana en cuando publiquemos en, en web ahí estará colgada un poco en los términos de, de amnistía social que tú nos has acercado un poco Bien, tengo que decir que que Ruth es integrante del del Grupo Erleche, y Erleche es una iniciativa uh -huh. de atención a la exclusión. Uh -huh. Háblanos un poco de ello. Sí, pues bueno, eh, hace como una cosa de tres, tres años y pico, así, eh, nos planteamos y eh, abrir un espacio eh, que le llamamos efectivamente Erleche, no que significa colmena que es pues eh, como un espacio de recepción ¿no? para poder eh, por una parte eh, ofrecer un servicio entre comillas ¿no? o sea ofrecer información a la gente que eh, que tiene que acudir por necesidad a los servicios sociales o al lambide la cuando se cambió el sistema de, de renta de garantía de ingresos a AMBIDE, no ANVIDE. Eh, fue en un momento también muy particular porque eh, estaba empezando a haber mucha gente nueva, ¿no? que pues por esto de la mal llamada crisis económica, que nosotras nos gusta llamar mutación del capitalismo, ¿no? pues empieza a caer en, en situaciones de empobrecimiento sobrevenido, que dicen los de los desahucios, ¿no? o sea, que no se esperaban que… o sea, la gente se había endeudado. Eh, hasta el tal punto de, de, de haber consumido ¿no? el salario del mes siguiente, y entonces cuando se queda sin el salario del mes presente, pues em, empiezan a tener eh, pues una situación de indefensión y de desprotección brutal. Entonces, bueno, un poco en esa pedrada y porque porque bueno, ya es un trabajo que las compas de Berri Ochoa llevan haciendo desde hace 20 años, pues nosotras nos planteamos en irun que que podía ser una herramienta válida para hacer un mapa sobre qué estaba pasando en el pueblo, sobre la pobreza. Sí. Uh -huh. Bien. Aprovechando que estás aquí, Ruth, ya a la mañana, sabemos un poco la amnistía social, uh -huh. reconocemos a Erleche como ese uh -huh. ese punto de atención a la exclusión en Irún. Y ya que estabas por aquí, <risa> hemos estado hoy a la tarde también grabando desde Sin Chiliquirratia esta esta mesa redonda que se ha dado en torno al sindic la clase obrera y el sindicalismo como herramienta han hablado diferentes sindicatos reciente podréis o habréis escuchado lo que lo que hay se decía Qué revuelo has montado cuando has dicho que no pertenecías a la clase obrera. <risa> bueno, ha sido eh, la, ha sido una pregunta que se les lanzaba a la primera pregunta que se les lanzaba a la, a la gente que iba a exponer, a los ponentes en este caso, porque eran todos chicos además. <risa> no de eh, si es eh, la clase obrera, si sirve la clase obrera como sujeto de cambio, ¿no? O algo así. Y sujeto revolucionario, es sujeto revolucionario perdón. Entonces, claro, a, a mí me ha surgido una duda que era, bueno, ¿y, ¿y eso por qué preguntárselo a los sindicatos? Si ellos lo tienen que dar por hecho, ¿no? Mm. O sea, la pregunta tendría que devolverse al público y, y decirnos, preguntarnos a nosotras si tú te sientes clase obrera y si te sientes un, un sujeto revolucionario, porque mm. yo, claro, me lo he cuestionado en el minuto cero, porque yo me planteo, ¿no? O sea Por supuesto que la lucha sindical o sea, es necesaria, no, hipernecesaria, muy necesaria, ninguna lucha es excluyente, todas las luchas suman, pero yo no me ubico en ese espacio, yo no me siento no, no me siento clase obrera en la defensa de mis derechos como clase obrera, o sea, ah. porque yo no voy a defender mi puesto de trabajo porque no lo quiero, yeah. no quiero mi puesto de trabajo. <risa> bueno, bueno, tranquila, Ruth, no… <risa> Como me oigo a mi jefa, me lo va a facilitar. Entonces, bueno, ha sido un poco, pues eso, generar un poco de polémica y, y, y también poner encima de la mesa que, que el, el sindicalismo transformador o el sindicalismo del futuro, que era la última pregunta… Ah pues se tiene que plantear un poco estas cosas. ¿Y qué pasa con la gente que no quiere luchar por su puesto de trabajo? Es. Que no quiere luchar por el empleo. Desde distintas perspectivas, yo lo digo como como sujeto revolucionario, porque yo sí que quiero luchar por una transformación social. Pero, claro, hay mucha gente que, que, que no, que ni se lo plantea. ¿no? Y, mm. y bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo nos acercamos? ¿Cómo, cómo cogemos sí, hay, la mano de esas personas? Sí, hay, hay un poco el término, el concepto trabajo siempre nos, nos ayuda, ¿no? Sí. Que nadie nos queda y siempre pensamos llevar nuestras ideas a, a la acción. Y efectivamente es el trabajo, el, el, el mediador, en tantos y tantos procesos en, en la naturaleza. Pero claro, nos encontramos con un concepto de trabajo en la sociedad capitalista, concepto asalariado y casi casi esclavista. ¿Quién claro, puede además. querer eso? Claro. hoy Es que hoy ha sido súper curioso, ¿no? Porque como ahora está tan de moda todo este rollo de las defraudadoras de la RGI, pues... El diario vasco expone, eh, o sea, quien pueda leerlo, no comprarlo, por favor, leerlo en el bar. <risas> o sea, que no estoy haciendo publicidad del diario Fato. Eh, o sea, a dos caras no hay todo un artículo de cómo van a transformar la ley de garantía de ingresos, ¿vale? Y repiten una y otra vez, con total impunidad, eh, trabajadores pobres. O sea, trabajadores pobres. La gente que cobra el la RGI somos o son trabajadores eh, pobres. O sea, no. eso nos tiene que indignar. Eso no. nos tiene que indignar a, a, a, la, a los sindicatos, a los movimientos sociales y a la clase trabajadora en general. O sea, nos tiene que indignar. Uh -huh. ¿No? <risa> Así es así es bueno estos contenidos también son volcados han sido volcados por la, por la FM y estarán seguramente presentes en la web en, en poco en poco tiempo eh, para ir finalizando qué tal estas jornadas revolucionarias o casi aquí en la firestone qué te parece este, este escenario y cómo se está llevando a cabo? Pues, bueno, yo me he sentido súper a gusto, creo que eh, ha sido una... que estas cosas siempre son una idea muy acertada, no porque nos dan pie pues a relacionarnos con otra gente no distinta que con la que no nos relacionamos habitualmente, no sé, pues en nuestras luchas locales o, o yo que sé, pues en nuestros espacios sectoriales concretos ¿no? de, de lucha. Entonces, eh, yo creo que que es importante seguir reivindicando los días de lucha como el primero de mayo y además que sea una lucha con contenido. Y yo creo que, o sea, yo he, también he, he dado mi agradecimiento no por la invitación a la Fires, a la Asamblea de la Fires. ...por la organización de las jornadas y por invitarnos a gente diversa... ...y podernos dar esta oportunidad de darle contenido al 1 de mayo... ...o sea, yo creo que ha sido una idea genial. Bueno, pues iba a preguntar por un emplazamiento para el 1 de mayo... ...pero haya quedado y ya he entendido yo que el 1 de mayo... ...nos veremos en las calles. Exactamente. Es Gerri Casco por Surilla. estar aquí con nosotros y agradecemos de, también... ...desde la Sinchilic pues este hospedaje que, que nos concede la Fires... ...en esta organización de las jornadas revolucionarias arias o casi. O qué haga falta.